jetz ta gibelia Aquí boxeó en Edimburgo, París, Bruselas y Ámsterdam. Y siempre gritaba, Mo Por lo visto hay irlandeses por todas partes o gente que quisiera serlo.